...y fin de semana hubo elecciones en cuatro departamentos... ...recordemos, Lavalle, San Martín, Tunuyán y San Rafael... ...que se eligieron, se eligieron candidatos y candidatas... ...para pasar a las generales en los cargos... ...de esos departamentos de intendente, intendenta... Eh, ...y eh, concejales, eh, vamos a recordar que son primarias... ...que significa primaria, si hay alguna persona distraída que no sabe muy bien de qué estamos hablando, pese que ya llevamos varios años eh, votando en primaria, uh -huh. son las eh, elecciones en la que toda la ciudadanía, de manera obligatoria, tiene que ir a votar quiénes serán eh, los candidatos y la, o las candidatas que se van a presentar a las generales. Porque antes de esto, eh, en los partidos si querían, sus propias internas cerradas iban a elecciones y ellos mismos, estos mismos partidos, estas mismas fuerzas políticas, elegían quiénes iban a ser los candidatos. Ahora no. Ahora se abre el juego desde hace seis eh, perdón cuatro elecciones eh, y eh, que es, es lo que dábamos paso. Primaria, abierta, simultánea y obligatoria. Simultánea en el sentido que todos los partidos a la vez. Bien. Esto, esta elección que tenía de especial a nivel político eh, se trata de cuatro departamentos que actualmente están administrados por intendentes justicialistas resulta Nacho que en el año 2011 cuando gobernaba el justicialista Celso saque eh, perdón, en el año 2009 cuando gobernaba Celso Jaque, en el 2011 ya gobernaba Paco Pérez, se llamó una enmienda constitucional esto es a, eh, a votar a la población, obviamente coincidía con elecciones, porque es muy raro que se vaya a votar en una eh, en una fecha diferente a las elecciones, se coincidía con las elecciones legislativas del año 2009, y se le preguntó a la ciudadanía mendocina si estaba o no de acuerdo con limitar las reelecciones indefinidas. Porque creo que tenemos como dos realidades en Mendoza, Para la categoría gobernador o vice no se sí. puede elegir ni un solo mandato. Uh -huh. En cambio, para eh, el resto, se puede elegir todo lo que se quiera para el resto de los cargos, pero lo que se preguntaba específicamente era sobre las, el artículo 198 de la Constitución, que habla de eh, la categoría intendente. Se decía, a partir de ahora lo que quería... Eh, ...reformar de la constitución el gobierno de la provincia... ...era que a partir de ese momento del año 2009... Eh, ...los intendentes solamente se pudieran reelegir... ...por un solo mandato, uh -huh. no indefinidamente. ¿Qué ¿Qué tengan dos, que el tengan el dos mandatos, digamos. Claro, solamente podían tener do, po, podrían tener dos mandatos. Ganó el sí, Nacho, en el año 2009. Pero, pero, hay un tema no es sí en la cantidad de votantes. Lo que dice, eh, el fallo que Melmager, porque no hay nada, no hay una norma sobre esto, sino un fallo, y muchas veces cuando no hay normas, lo que se hace es que los jueces supremos, o las juezas en este caso, porque estamos hablando de una ex jueza, la ley. Melmager, de Carlucci, claro, es como una, una ley. Entonces, lo que um, decía este, um, este fallo es que lo que se tenía que tener en cuenta es si él sí ganaba, pero respecto de la cantidad del padrón electoral tenía que ser la mitad más uno del padrón electoral y eso no se consiguió y es muy difícil conseguir la mitad más uno del padrón electoral espe especialmente porque nunca va a votar la o sea todo el padrón electoral. por ejemplo en las elecciones de hacer tuvo a votar el 75% promedio. De, él, ...de ese padrón, ¿sí? Después la gente justifica su voto, ¿no? Le pone multo, ¿no? Pero ese ya es otro cantar. Cornejo, el año pasado, dijo... ...¿saben qué? Yo no voy a tener en cuenta el fallo que me el Májer. Los jueces pueden revisar sus propios fallos. Y en el 2009 ganó el sí... ...y yo voy a hacer un decreto que diga... ...señores y señoras, pero en este caso son todos señores. Se terminaron las reelecciones indefinidas. Por lo tanto, los intendentes de La Valles, a Martín, Tullari y San Rafael, todos peronistas, no se van a poder presentar en las, en las próximas elecciones porque ya llevan varios periodos. Bueno. Bueno, esta, fue... esta esta esta llama, llamativa eh, decisión, ¿no? del gobernador justo eh, eh, que le venía muy bien además, ¿no? políticamente y en este en este juego que se está haciendo en cada uno de los departamentos, ¿no? Por supuesto, porque a la revista está que le venía muy bien, porque ganaron ayer los cuatro peronistas, ya analizaremos cómo ganaron, uh -huh. algunos mejor, otros peor. Pero le venía muy bien en ese sentido y también, porque ahí en la ciudadanía se nota que hay como un hartazgo de esto, de siempre los mismos. Por ejemplo, a ver, ayer Jorge Jiménez, al que peor le fue, el intendente de San Martín, va por su quinto mandato. Uh -huh. Roberto Rí, intendente de la Valle, gobierna la Valle desde el año... Eh, 2001 digo hace bastante eh, bueno y intentó hacer ese decreto cortejo y esto se judicializó está en la corte la corte todavía no define pero esto se puede avanzar porque hay una cautelar es decir eh, no es como está el, como está el proceso judicial la corte permite que las elecciones avancen mientras definann la cuestión de fondo cuando se define cuando hay una definición eh, eh, decisiva, mientras tanto están las elecciones y mientras tanto el 1 de septiembre están las generales uh -huh. imagino que los resultados de ayer, porque el razonamiento del peronismo es bueno, que la gente elija que quiere ¿por qué no le pueden eh, eh, impedir elegir qué quiere? y el resultado de ayer determinó que los intendentes peronistas fueron los más votados en sus respectivas primarias, departamentales y respecto de sus partidos también y respecto de los otros candidatos. Eh, ¿Qué te parece, Nacho, si analizamos departamento por departamento así cortito para que nos vaya quedando? Laurita, perdón que me meta, buen día. Sí, obvio, ¿cómo ah, te va tanto? Bien, aquí, este escuchando muy atento...